Contesta, te están llamando, te queda poco tiempo, uh -huh. tienes que darte prisa, corre, corre, corre, corre, corre, corre, para corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre,